Vamos a charlar unos minutos con Marta Paturlane, ¿eh? ella es candidata a intendente ahí en Santa Isabel. Eh, Marta, eh, Pablo Cucharini, la saluda, buen día. Buenos días, Pablo, buenos días para vos, buenos días a, a la audiencia de donde está me de... transmite. Bueno, muchas gracias. Eh, Marta, eh, la llamamos porque ha hecho una denuncia en el INADI usted, eh, ahí en, eh, en realidad aquí en Santa Rosa la hizo. Eh, Contra un candidato a diputado de ahí que, bueno, este, cuéntenos a ver qué, qué ha pasado y por qué lo denunció. Sí, sí, la verdad que, bueno, nunca he pensado estar en estas instancias, ¿no? Pero como la, las situaciones exigen, y yo como mujer, este, como todas, ¿no? Y, y prácticamente eh, hombres también, ¿no? No solamente hay que clasificar... Eh, ...solo mujeres, ¿no? Mm. Eh, me sentí tocada, me sentí tocada... ...pero no, mm, o sea, políticamente como, como mujer... ...yo tengo una trayectoria marcada en este lugar... Eh, ...donde, bueno, este hombre, eh, José Salinda... ...José Salina, que es el, se hace llamar reverendo José Salina... ...porque es el representante del Ministerio Luz de Esperanza... ...acá en el lugar y en, yo creo que ahí en Santa Rosa también en Victorica, creo, él trabaja mucho en Santa Fe, uh -huh. eh, él es el director de la FM donde se le hizo la entrevista, FM Master 88.9, uh -huh. y bueno, así de una eh, el periodista le, le, le hace el interrogatorio y empezó a decir, eh, como él es el representante, además de ser este eh, el representante de este Ministerio de Luz de Esperanza, Luz de Esperanza eh, también es eh, candidato a diputado por, el, por Pueblo Nuevo. No sé en qué lugar va, pero es el candidato a diputado por Pueblo Nuevo, mm. eh, donde el referente provincial es eh, Daniel Robledo. Claro. Y acá, acá en el lugar es Coco Becerra, un enfermero del hospital. Mm. Y bueno, empezaron a hablar bien, la, la conversación se desarrolla bien, Y él empezó a decirme, bueno, cómo la tendría que nombrar a Marta, si señora, señorita, eh, con esas de, de formas ya peyorativas y despectivas. Eh, eh, quería preguntarle a Marta si, si, cómo va a organizar... Él quiso dar a entender que cómo yo iba a organizar un pueblo si yo no tengo marido, no, no, no tengo un hogar, no tengo hijos... Eh, bueno, y así, yo te imaginas que soy jubilada de, le, de la provincia, pero yo soy médica veterinaria, donde me quemé las pestañas, tengo un título de grado, y realmente eh, yo no, no, no viví del Estado, yo trabajé para el Estado, porque fui técnica del Ministerio de la Producción, uh -huh. y además di clase este, acá en los colegios del lugar, de Santa Isabel, donde fui profesora titular en química y después en, en biología, Entonces me, me molestó porque despectivamente, como si diciendo las mujeres eh, tenemos solamente neuronas para ejecutar eh, las, las tareas del hogar, ponele, no, una, una cosa así lo interpreté yo, ¿no? Sí, sí. Y que realmente si, si no tenía hijos no era pensante y si no tenía marido no era pensante. Eh, a mí me dolió mucho, como le dolió a, a la gran mayoría de la gente que trabaja conmigo, e incluso eh, yo fui, me, me recibí adhesiones y en repudio total a los dichos de este hombre, pero de todos lados, de todos lados, yo me sentí muy mal porque eh, yo digo que hasta a, a este punto hemos llegado de la, de la discordia, de la um, decepción, de, del de la agresión, porque, y me extrañaba, me extrañaba, eh, bah, entre comillas, no me extrañaba tanto porque yo a, a Salinas lo conozco, ¿no? Mm -hmm. eh, no solamente habló de mí, habló también de, de la situación de los homosexuales, de, de las lesbianas, de, pero a todos, a todos, que no, enten, no íbamos a entender nada. Entonces, yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo? Este, a esta altura de la circunstancia, tener que soportar declaraciones de este tipo, no, no me las banqué. No me las banqué, no me las banqué, entonces, me, me, bueno, estuve asesorándome y, y yo me presenté el, el martes a la mañana, eh, ahora en esta semana de, que estuve en Santa Rosa, sí. eh, ante el INADI y yo lo denuncié, lo denuncié con, con pruebas, eh, porque yo hice captura de, de todas las redes sociales en repudio total, pero no sé, yo vi en la, el repudio hacia él. Marta eh, y también presentó el, el audio de la entrevista. Sí, sí, sí, sí. Ah. Eh, quizás eh, ustedes, o la mayoría de los medios eh, radiales, tiene un trozo del, del, del diálogo, pero ah. eh, yo tengo eh, la grabación de... o sea, tengo toda la entrevista. Claro. Eh, es sumamente importante, eh, y hasta me llegaron a decir, ¿cómo, pero nunca nadie le hizo na nada a este hombre? Y no, nadie le pone el cacabela al gato. Entonces dije, no, no, así no. Yo, yo soy, de hacer cuando realmente no tengo razón, bueno, me, la, me las como, me las trago, pero no, así no. A mí me ha costado mucho todo eh, en la vida eh, por el solo hecho de ser mujer también, pero, pero así que me venga un tipo a basurear, a, a, además en un medio radial, donde todo el mundo ese domingo lo estuvo escuchando. Claro. No, no me lo banqué. No eh, me lo banqué. Perdón que yo hable así, pero no, no me lo banqué. Está muy bien, eh, Marta. Marta, ¿y ahí en el INADI le recibieron la denuncia? Sí, sí, sí. Me dijeron que, bueno, iban a tomar cartas en el asunto, pero además eh, yo hablé con mis abogados, uh -huh. eh, eh, independientemente de, de la denuncia del INADI, bueno, que también voy a tomar acciones este, de una situación un poco más, más, este, más directa, ¿no? Uh -huh. Está bien. Pero bueno, ahí en Alinari medio que se sorprendió el, el doctor que me toma la denuncia, ¿no? Porque, eh, claro, no, no, no pensaron nunca que yo tenía testimonios y, y testigos y pruebas de, de cómo habla este hombre. Ah, y, representante de, un, de, un, de una iglesia y representante político. ¿Qué, ¿Qué le queda a la sociedad? ¿Qué le queda? Y después, eh, durante la semana, me, me, me pidió disculpas el representante de él, el este, este chico Becerra, que es el candidato a intendente, porque, bueno, había estado re mal. Incluso tengo audios de, de gente amiga, de gente que me ha llamado que yo ni conozco, porque, bueno, esto tomó una trascendencia bárbara, que me parece que es lo lógico, sí, ¿no? Porque vale. hoy, hoy por hoy este, eh, nos cuesta todo a las mujeres. Yo, bueno, soy una persona de riendas tomar, o sea... Voy voy al frente, soy una persona, como en los medios lo, lo he dicho en, cuando hago declaraciones en política y esas cosas, eh, soy una mujer de riendas tomar, ¿no? Pero um, también eh, tiene un límite esto, tiene un límite, ¿viste? Y, y Marta, ¿y Salinas no intentó comunicarse con usted? No, no, no, no, no a ver... A, eh, no, no, no, de ninguna manera, de ninguna manera trató de, de, de... Buen día. Eh, de comunicarse, incluso el periodista eh, incluso el periodista le dijo eh, que se retractara Salinas, claro. eh, por favor está agrediendo a la doctora Patulán una cosa así, y él no dice, no, yo no yo no agredo a nadie las cosas son como son, dice ah, ¿viste? no muestra arrepentimiento de nada eh, no, no, no, no Marta, eh, le cambio de tema, ¿cómo viene la campaña? Eh, faltan pocos días para la elección bien bien, bien, bien, gracias a Dios bien, estamos trabajando con un equipo de trabajo que, me, la verdad, que me acompaña eh, muy bien en, en todas las tareas, ¿viste? Mm. Yo gané una interna bastante dura acá, con sí. José Luis Rodríguez, mm. y bueno, eh, yo creo que m, parte de mi militancia es lo que ha sobresalido, porque yo toda la vida milité en el peronismo, mm. eh, yo desde que... De, de, vengo de pico, ¿no? Sí. Eh, cuando llegué a Santa Isabel, cuando no había nada, cuando no había rutas, cuando no había agua, cuando no había nada, y yo hice mucho trabajo social, mucho trabajo social. Eh, y a partir de ahí, bueno, yo ayudé mucho, de cara a la gente, de cara a la gente, sin cobrarle un centavo a nadie, desde una carta, desde llevar documentación a Santa Rosa, de ayer no más, por ejemplo, venía de Santa Rosa y tuve que hacer trámites en PAMI y en ANSES de Victorica, porque por ahí la gente no tiene los medios, no tiene eh, una, una resolución, una este, vía de, de, de, de agilización en, en trámites, mm. eh, ese tipo de gestiones. Hice toda mi vida y cuando me jubilé se potenció esto viste, atiendo acá en mi casa, ¿eh? en el garaje de mi casa, eh, de cara a la gente, vienen, eh, yo les tomo el trámite, bueno, bien, bien, y yo lo he hecho toda mi vida, y ya te digo, estos últimos tiempos fue como ah, incrementándose, eh, la gente dice, no, tenés que, que vos estar al frente de este pueblo, que queremos que estés, que queremos aquello, y bueno, fui, fue dándose así, No era fácil la interna, ¿eh? No, no, no era fácil. Eh, no, porque no era fácil. Porque, José Luis y además, ahí, claro. Es una persona muy fuerte. Y, no, exactamente. Mm. Y bueno, y hoy por hoy, bueno, se va sumando. Grandes familias peronistas se han sumado. Eh, Viste que después de una interna quedan heridas. Y más, yo eh, haciendo referencia a esto que pasó con Salinas, eh, y más que le haya ganado, que haya ganado una mujer, ¿viste? Eh, pero bueno, las cosas se dieron así. Yo estoy muy agradecida de la gente que ha acompañado y que sigue acompañando. Eh, y bueno, esperemos, esperemos con alegría, con fe y con mucha esperanza de estos santa-isabelinos para, para el 19 de mayo. ¿no? Eh, Marta, ¿y cómo quedó la relación con Rodríguez después de la interna? No, bien, bien. Justamente anoche eh, tuvimos una reunión con, lo, con los compañeros de él, con los, uh -huh. los punteros que son de hace años militan en el peronismo. Y bien, bien, yo creo que, que la, ya te digo, la gente, la, familias, peronistas, peronistas, eh, se van sumando. Acá hay cuatro líneas, eh, los de, la gente de Cambiemos, eh, la gente de Pueblo Nuevo y la gente desde el pie, mm. que es una, una compañera, Leticia Sol, que militó en el peronismo y por unas divergencias con, con el intendente se abrió, este... Bueno, yo creo que, que... Y la gente, incluso lo de Cambiemos, los, los, la gente histórica, radicales históricos, eh, han conversado con nosotros. Está ahí un poco de... de... Como sucede a nivel país, ¿no? Sí. De, de... Realmente los radicales históricos han quedado un poco a la deriva. Sí, sí. Este... Pero bueno, yo este, creo que nosotros vamos a andar muy bien. Muy bien vamos a andar... Bueno, Marta, eh, queríamos tener eh, la palabra suya no, aquí en Radio Cermés. No, no, por Kermés. favor, no, no, y yo agradezco este, el interés de, de toda la gente, de, principalmente de los medios de, de, la, de la capital, porque bueno, esto ha sido un tema movilizador, uh -huh. movilizador, sí, sí, sí. sí. Eh, te agradezco que, que vos hayas, eh, te hayas interesado en esto. Bueno, Marta, eh, estaremos hablando seguramente después de la elección. No. Eh, muchas gracias. Muchas gracias y gracias por darme este espacio, ¿no? Bueno. Gracias, gracias. Bien, gracias. gracias. Eh, buen día. La, la palabra de Marta Paturlane, ella es candidata a intendenta de Santa Isabel por el Frejupa y denunció ante el INADI eh, al candidato a diputado provincial por Pueblo Nuevo, pastor y dueño de una radio, José Salinas, un machirulo, eh, cualquiera que anda por acá, eh, en, esta, en este caso en Santa Isabel.